Así es, y como vos muy bien referiste, desde el año pasado que hicimos el primer ciclo, fue una experiencia maravillosa, la verdad que muy bien recibida por nuestra comunidad, por todas las personas que quisieron asistir, y decidimos este año arrancar un poquito antes en el año para darle la oportunidad a todas aquellas personas que quieran acercarse y estar、eh, en los barrios o no tan cerca del centro y que puedan asistir. Bueno, contanos un poco cuál es la idea de este ciclo de charlas, qué es lo que se estuvo hablando el año pasado y un poco qué es lo que se va a retomar este año. Bueno, tanto el año pasado, que empezamos con diferentes disciplinas, queremos replicarlo s este año sumando algunas disciplinas más y escuchando a aquellas personas que fueron y nos dieron algunos tips de que esto falta, esto sobra o esto se puede readecuar. Así que bueno, este año va a ser un poco más ameno para llevar el mate, para tener una charla entre todas, mujeres o personas que quieran participar de, de este tema del que nadie habla, que quizás a veces pasa desapercibido, pero que ocupa un gran porcentaje de la vida de las mujeres. Así Que para nosotros es sumamente importante. La invitación es abierta, no tenemos límites, no hay cupo, s por supuesto que es gratuita. y Comenzamos mañana a las 15 horas. ¿Dónde van a estar haciendo el ciclo? ¿Se va a mantener ahí o están todavía viendo si va a ir? Me acuerdo que el año pasado se hizo, por ejemplo, en el Consejo Deliberante, pero ahora se van para el Parque Independencia. Nos vamos para el Parque Independencia, vamos a estar en la casita de Medio Camino, por lo menos todo este primer ciclo en el año va a estar en ese lugar. Son dos horas, de 15 a 17, y en esta oportunidad vamos a hablar de nuestras manos, sino de nuestras emociones. Terapistas ocupacionales y psicología va a ser, van a ser las dos primeras disciplinas que van a ocupar este ciclo, y después, por supuesto, vamos a ir sumando y ahí. Ustedes se reían, pero me traje el machete para no olvidarme de nadie. Psicología, terapista ocupacional, sexología, nutrición, endocrinología, ginecología del DAPA, kinesiología, por supuesto, quien te habla desde el galpón, y comunicación también. Un montón de disciplinas desde salud y para nuestra comunidad, y más que nada para las personas que quieran hablar de este tema. Bueno, entonces la invitación abierta、eh, mañana a partir de las 15. Mañana a partir de las 15, los encuentros son quincenales y en el próximo encuentro vamos a abordar los temas de nutrición y sexología. Pero recordamos que este primer encuentro vamos a hablar específicamente de cómo nos manejamos con nuestras manos y con nuestras emociones. Recordamos que cada encuentro son temas específicos que hemos agrupado para que sea ameno, interesante y para poder compartir entre todas. Bien. Bueno, entonces qué importante ¿no? que se puedan retomar. Me imagino que la, la última vez que vinimos hablamos, por ejemplo, con Nelly, nos contaba que ya estaban trabajando en todas estas actividades, muchas más que salen también y que acompañan desde el Galpón. Así que, bueno, es, es importante ¿no? poder que, que la comunidad se acerque, ya que ahora el Galpón, por ejemplo, se va hasta el barrio Parque Independencia. Bueno, tener la posibilidad de tenerlo más cerca. ¿no? Por supuesto, esto es una de tantas actividades que hacemos en el Galpón, pero esta en particular le tenemos mucho cariño, mucho amor. Está hecho con mucho esfuerzo desde salud a c o n t a r t r a María de todo a veces y tratando de sostener el espacio, este espacio tan importante y que queremos seguir replicando porque es una necesidad de toda la comunidad.、Bien. Bueno, muchas gracias.、Eh, vamos a estar al tanto. Recién estábamos hablando fuera del aire que acá todavía no hay preservativos, algo que, bueno, la verdad que es、eh, muy triste tener que estar dando n o la noticia. Bueno, esta realidad que, que tenemos recortes de insumos que no solamente afecta al galpón, sino a todo el sistema de salud en específico nos golpea bastante porque、eh, es, son sumamente. Necesarios y tienen que formar parte también de nuestro cuidado, no poder llegar a la comunidad con los preservativos y a todos los jóvenes y no tan jóvenes, aquellos que, que, que los requieran, por supuesto, tenerlos al alcance de la mano es suma, sumamente importante para este, no sé si brote, pero sí esta continuidad de las patologías de, que tienen que ver con ITS que, que nos está afectando y para poder、eh, llegar no solamente con las palabras y, y, y con esta, eh, estas. Eh, Es, eh, palabras con, con respecto al autocuidado y a la, y a la salud integral,、eh, se acerca uno con el preservativo. Bueno, en este momento, la verdad, est estamos un poco con faltante de, de preservativos. Cuando d e c i r que no tenemos ni siquiera uno para ofrecer y para acercarnos, no solamente en esta jornada de menopausia, que sería sumamente interesante, que el año pasado sí contábamos, sino también para las próximas jornadas que se vienen de la ESI.